Soy Diego Pietra Fesa. soy cronista de Telefe hace 23 años. ¿Cómo ves la situación de los compañeros eh, en este momento de los periodistas? Dramática. Solo en Capital Federal, desde diciembre hubo mil puestos de trabajo perdidos sobre una base de 7.000 compañeros que trabajamos en prensa. De los 6.000 que quedan, hay 1.500 en crisis salarial, ya sea que no cobran que cobran en cuotas o que no tienen las paritarias que marca la ley. Con lo cual el panorama es pésimo, estétrico con responsabilidades múltiples y por eso hoy pasa un hecho inédito en la historia del periodismo argentino, que es que hoy hay una marcha nacional que va a presentar estos reclamos en el Ministerio de Trabajo. Y, y aparte acá eh, tengo entendido que en Buenos Aires se agrava porque también hay listas negras. Sí, claro, sí, sí, por supuesto, y además eh, se revisan las redes sociales, se revisan Twitter, Facebook, se averigua, se pregunta, y ni que hablar a los que tienen participación gremial. Bueno, eso nosotros no nos sorprende, no es algo que se ha inesperado, lo que hace es justamente a redoblar el compromiso. Más nos hinchan, más laburamos para estar en la calle y para representar a nuestros compañeros. También hay problemáticas, eh, compañeros de, de distintos medios, que donde las las patronales eh, desaparecieron ...y están tratando de formar cooperativas... ...sí, el caso de tiempo argentino emblemático... ...en una en una alternativa de gestión... ...que es muy esperanzadora para los trabajadores... ...si lo de tiempo funciona bien... ...ojo, que es un gran mensaje para la patronal... ...sobre todo el caso del Grupo 23 es emblemático... ...Spolki, Garfulken y también el caso de... Eh, ...360 TV con Cristóbal López... ...bueno, son emblemáticos... ...pero a la par que nosotros denunciamos a esos empresarios... ...también denunciamos la inacción del Ministerio de Trabajo... En una medida clarísima, el Ministerio tiene la facultad de dar lo que llaman los REPRO, que es una ayuda salarial a los que tienen problemas de trabajo. Bueno, de 100 trabajadores que lo solicitaron, solamente el Ministerio dio 12. Entre ellos, entre esa proporción, los trabajadores de Cresta Roja. Algunos para que el Presidente pueda sacarse una foto este después de haber vetado la ley laboral. Los compañeros de tiempo por casa son notoriamente discriminados. Los de Radio América también han ido 50 veces a voltear el despacho triaca y ni siquiera los atendieron. Nos encontramos con Miriam Lewin, una periodista eh, de mucha trayectoria. Eh, queríamos saber eh, para vos eh, cómo ves la situación de los trabajadores de prensa y de los periodistas en estos momentos. Creo que es la peor de las situaciones de las que yo tengo memoria. Ni siquiera en la época del neoliberalismo menemista atravesamos una situación semejante. Por, por un lado ...los medios que eran kirchneristas abandonados por sus patrones... ...delincuentes de la talla de Sergio Spolki... Eh, eh, ...hoy los compañeros de Radio El Plata estaban haciendo 20 minutos de paro por por hora... ...porque les deben varios meses de sueldo, a los contratados le deben el sueldo desde el mes de enero... Eh, ...después de que se la pauta oficial... Eh, abandonaron prácticamente los medios o los maltratan a pesar de que está trepando del plata por su orientación política, porque le dabas voz a un sector de la sociedad que ya no lo tiene eh, eh, sin reconocer el esfuerzo de, de los trabajadores eh, los maltratan de esta manera, y por otro lado los despidos en los medios ahora eh, macristas, eh, evidentemente no les interesa mantener una estructura de medios públicos de calidad, hablan de ceder la palabra, pero eligen a quien se la ceden eh, y, eh, y me parece muy auspiciosa esta marcha que se está haciendo el Ministerio de Trabajo porque hay que poner coto a esta situación, 2.500 trabajadores de prensa en la calle. Nos encontramos con Juan Alonso, uno de los periodistas de, de Tiempo Argentino, este diario que nos acompaña permanentemente. Eh, ¿Cómo está la situación de la cooperativa? no La cooperativa está marchando bien, gracias a Dios, este, y a la lucha de los compañeros. Eh, a, a poco más de un mes este ya hemos tenido nuestro primer retiro, que en los términos de... La autogestión significa algo parecido a un salario, así que los compañeros ya tienen en sus cajas de ahorro este el producto de su esfuerzo, ya está depositado, va en promedio de los eh, 7.500, 7.600 pesos en promedio, se logró hacer un estipulado por hora, por hora trabajada, así que bueno, estamos agotando toda la tirada los domingos, y bueno, eh, a poco más de un mes de, de digamos de... De la, ...de la creación de la cooperativa, creo que es, es todo un éxito... ...y que tenemos este de todas las posibilidades de seguir creciendo, evidentemente... ...porque el tiempo argentino es un símbolo de esta época. Nos encontramos con Pablo Yonto. ¿Cómo ves ahora eh, lo que está pasando con, con los trabajadores de prensa y con los periodistas? Mm. Eh, lo veo mal, mal, con mucho dolor porque hace mucho tiempo que no, no nos ocurría esto de eh, tanta cantidad de despido, de cierre de medios, de un Estado que, que lleva adelante en seis meses una política de, de censura, de mordaza. Eh, así que bueno, con la, con la tristeza y a su vez con la esperanza de que los jóvenes que están acá y que han constituido, por ejemplo, en Buenos Aires un nuevo sindicato, eh, bueno puedan empujar, fuertemente para que, bueno, volvamos a tener eh, un gremio recuperado, eh, el gremio que teníamos la verdad que, que, que está creo que en la extinción, la UTVA, porque eh, hay, hay mucha queja de los compañeros de un convenio que se ha firmado eh, lamentable en cuanto a condiciones de, de, de mejoras salariales, así que bueno, pero... Veo jóvenes, veo que han venido compañeros y compañeras de distintas provincias y eso bueno alimenta la esperanza de, de, de lograr recuperar un poco todo lo que se ha perdido en estos meses.